Bienvenidos a todos y a todas a Berrión, a Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM. O si estáis escuchando la radio a través de Internet en eguskiplaza.net. ¿Qué día es hoy? Pues hoy es viernes 23 de diciembre, último programa prenavideño, vísperas de Nochebuena y tenemos bastantes cositas que contaros, pero antes el tiempo. Ahora mismo tenemos una temperatura de 4 grados, eh, cielo nuboso aquí en Berriozar, aunque parece que ya hemos dejado atrás las lluvias y que seguirá así durante todo el fin de semana, así que parece que tendremos un olencero bastante tranquilo en lo que a meteorología se refiere, puesto que tanto hoy como mañana se esperan eh, cielos nubosos o parcialmente nubosos con temperaturas que oscilarán entre los eh, 6 y los 10 grados de máxima. Eh, el tiempo seguirá igual el día de Navidad también, el domingo, y parece que el lunes podría haber cierta mejoría eh, que podríamos tener cielos más despejados y, y una temperatura ligeramente superior, aunque eh, como decimos eh, conforme más eh, la previsión más se adelanta en el tiempo menos fiables, así que habrá que esperar a ver. El plato fuerte del programa de hoy vendrá de la mano de ese pleno extraordinario eh, no, perdón, pleno ordinario que tuvo lugar el pasado miércoles eh, 21 de diciembre en el que se trataron muchísimos asuntos, un pleno largo, un pleno intenso eh, que duró más o menos unas tres horas y allí estuvimos nosotros también allí estuvo Berriozar y Riatia y hoy os traeremos eh, los momentos más interesantes de ese pleno También eh, tendremos con nosotros a Rafa Iso que nos hará una recomendación de un libro, no sabemos todavía cuál, eh, tendremos que esperar a ver, tendremos que esperar a ver qué nos recomienda eh, nuestro bibliotecario favorito. Aunque todo esto tendrá lugar en la segunda parte de nuestro berrión, de nuestro magazine, eh, para comenzar, como siempre, las noticias, tanto las noticias internacionales como las de Nafajroa y, por supuesto, las de Berriozar. Así que no os mováis, que comenzamos ahora mismito. Bien, y como hemos dicho, comenzamos con las noticias de ámbito internacional y nos vamos a Turquía, ya que este país suspendió ayer las relaciones políticas y militares con Francia en respuesta a la aprobación por el Parlamento francés de una ley que castiga la negación de la matanza de centenares de miles de armenios por el Imperio Otomano en 1915 por considerarla un genocidio. Una amplia mayoría respaldó la ley en la asamblea francesa, mientras 4.000 manifestantes protestaban en la calle. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, dio a conocer la medida en una rueda de prensa en la que definió como injusta, racista, discriminatoria y hostil hacia Turquía el proyecto de ley francés que prevé un año de cárcel y una multa de 45.000 euros, a quien niegue el carácter de genocidio a esta matanza. El ministro francés de Exteriores, Alain Juppé trató de reconducir la situación con un llamamiento al diálogo. Eh, en concreto, Yuppé declaró que lamenta estar esta primera reacción y apeló al sentido común y a la mesura para que las cosas se queden así si es posible. Yuppé añadió que las relaciones entre Francia y Turquía son relaciones estrechas y múltiples en muchos ámbitos. Por su, por su parte, Erdogan confirmó la llamada a consultas a su embajador en Francia, Tashin Burkoglu, quien confirmó en rueda de prensa en París que volará hoy a a Ankara. El primer ministro turco anunció la cancelación inmediata de todas las actividades políticas bilaterales, tales como proyectos educativos, intercambio de personal, seminarios y cursos. En, torno, en tono amenazante, Erdogan dijo que las medidas enunciadas son solo una primera etapa, a la que seguirían una segunda y una tercera si Francia persevera en su intento de implantar la ley, que aún tiene que pasar por el Senado. Y una cadena de atentados sacude Bagdad cuatro días después de la retirada del ejército de Estados Unidos. Eh, atentados en distintos barrios de Bagdad causaron ayer 72 muertos y más de dos centenares de heridos en un momento de crisis política en Irak que coincide con la retirada del ejército de Estados Unidos el pasado fin de semana. A primera hora de ayer, 11 coches bomba, 3 artefactos, un proyectil Katyuska y uno de mortero explotaron en distintos barrios de la capital iraquí Aquí, tanto de mayoría suní como chií, donde perecieron al menos 72 personas y 217 resultaron heridas, según informaron fuertes, fuentes del Ministerio de Sanidad. El atentado más mortífero fue el del barrio de Alcarrada, en pleno centro de la ciudad, donde al menos 23 personas murieron y 46 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba cerca del Organismo Gubernamental de la Transparencia, que se encarga de la lucha anticorrupción, según precisó una fuente del Ministerio del Interior. El segundo ataque más sangriento fue en el céntrico distrito de al Alawi, donde dos artefactos estallaron consecutivamente en una plaza donde se concentraban los jornaleros y ocasionaron la muerte de al menos 16 personas y heridas a otras 43. También se registraron víctimas por las explosiones en los, en los distritos de Al-Dura, en la calle Al-Magreb, Al-Jaricia y Bab Al-Muadán, entre otros, excepto el atentado de Al-Kahir que fue contra una institución, el resto de ataques tuvieron como objetivos aparcamientos, una escuela, un mercado popular y lugares en los que se concentraban los ciudadanos que se dirigían a sus puestos de trabajo a primera hora de la mañana. Y llegamos ya a las noticias de Navarra y lo hacemos con recortes, puesto que TCC ha anunciado un recorte de servicios y frecuencias en las Villavesas para 2012. Los recortes han llegado con fuerza al transporte público y TCC, la empresa que gestiona el servicio de autobuses de la comarca de Pamplona, presentó ayer al Comité de Empresa las líneas generales de los servicios que pretende ofrecer a partir del próximo 2 de enero. Contemplan una reducción de unas 15.000 horas anuales En los servicios que actualmente ofrece a la ciudadanía. Y parece que esta es la línea por la que la empresa quiere seguir con más recortes adicionales para otros años. Explicaron ayer desde el Sindicato ELA, que denunció además que las medidas tendrán impacto en el empleo. Entre 12 y 14 trabajadores eventuales de una palantilla de unas 480 personas no serán renovados. La medida supondrá una disminución en las frecuencias que ofrece TCC en buena parte de las líneas. Se pasarán menos autobuses en las horas valle en las que hay un menor número de viajeros. Precisaron desde él. Se verán afectadas 11 líneas. Habrá autobuses que dejen de funcionar a última hora de la tarde, según explicó Pachi Goñi del sindicato CGT que calificó como un duro recorte y que criticó la postura de la mancomunidad que todavía no ha emitido la resolución que le corresponde para que el comité pueda realizar el informe al que tiene derecho. La mancomunidad de la comarca de Pamplona confirma Firmó Ayer la reducción de las frecuencias, si bien prefirió calificarlas como ajuste debido a la escasa demanda constatada. La reducción de frecuencias se concentrarán en los servicios que se ofrecen a primera hora de la mañana y a partir de aproximadamente las 8 de la tarde. Y se anuncia asimismo una medida que el comité de empresa entiende como especialmente grave: el servicio nocturno eh, lo quieren cobrar a un euro en el caso de los pagos con tarjeta frente a los 0,58 euros actuales. Eh, por lo tanto, se trata de un encarecimiento bastante considerable. Eh, por otra parte, eh, según explicaron desde el eh, comité, el, eh, eh, buena parte de los usuarios eh, son trabajadores que regresan a esas horas a casa después de su jornada laboral. El servicio nocturno es aquel que funciona a partir de las 11 menos cuarto de la noche y que concluye aproximadamente un par de horas más tarde. Posee una ocupación Media muy inferior a la normal y sus frecuencias resultan también bastante escasas en los días laborables. Y seguimos hablando de recortes, esta vez en los presupuestos pactados por UPN y PSN en el Parlamento de Navarra, que dio ayer carpetazo al trámite legislativo de los presupuestos del próximo año sin ninguna modificación sustancial respecto al proyecto que el Gobierno foral aprobó el pasado 24 de octubre. El Pleno apenas sirvió para que UPN y PSN volvieran a tumbar las últimas enmiendas defendidas por la oposición, consumando así el rodillo aplicado desde que el Consejero de Economía llevó el proyecto a la Cámara. De hecho, más allá de enmiendas puntuales, las cuentas han contado con el rechazo crítico y explícito de Navay, Bildu e Izquierda Esquerra y la calculada abstención del PP, que pese a sus críticas al rodillo ha intentado evitar la foto con la oposición de Izquierdas. Era el último acto de una obra conocida y previsible en la que los socios de gobierno no han permitido ningún margen de negociación y en el que ayer solo aprobaron una enmienda de 118.000 euros para la informatización del transporte público. Toda vez garantizada la aprobación del proyecto de cuentas públicas para 2012, gracias a la mayoría absoluta de la coalición socioregionalista, el debate solo ha servido para que los grupos de la oposición hicieran constar su crítica a la ley más importante del año. De las más de mil enmiendas presentadas por la oposición, solo dos han sido aprobadas, una de Nafarraba y que corrige un error en la denominación de una partida de cultura y otra de izquierda izquierda para que tributen en el IRPF como rentas del trabajo todas las cantidades que reciben los cargos públicos de las instituciones de las que son miembros eh, por otra parte los, eh, también eh, se debatían los presupuestos de Pamplona del Ayuntamiento de Pamplona eh, aunque el resultado ha sido muy diferente ya que estos presupuestos han dejado en evidencia que el alcalde Enrique Maya gobierna en minoría el pacto de gobierno entre UPN y PSN sirvió para fulminar las enmiendas en los presupuestos del Partido Pero hizo aguas en la capital. Los tres ediles del PSN que en su día renunciaron a entrar en el gobierno de la ciudad se alinearon con Navai Bildu y la concejal de izquierda Esquerra. Finalmente los presupuestos de UPN fueron tumbados por 14 votos en contra frente a los 11 concejales de UPN que recibieron el apoyo insuficiente de los dos ediles del PP. Bien, y vamos ya con las eh, noticias de Berriozar, la primera y más importante el pleno que tuvo lugar el eh, pasado día 21 y que, en el que se acordó nombrar a José Luis Campo hijo predilecto de Berriozar. El que fuera alcalde de nuestra localidad durante 10 años será a partir de ahora también hijo predilecto del pueblo al que dedicó toda su vida política. Todos los grupos eh, respaldaron la moción que incluye también el nombramiento del parque entre las calles Ascatasuna y Lancheluce, Rincón de José Luis Campo, José Luis Camporen Lecu Cuchuna. Eh, más adelante hablaremos de este pleno más en profundidad. De momento comentamos que también fueron debatidas otras mociones que no tuvieron la misma unanimidad, mociones en las que se hablaba de la política penitenciaria, se hablaba de la ley del Vascuence o también una moción de Unidad Cívica Navarra por la República, en la que se declara agotado el modelo de Estado actual y se acuerda impulsar un proceso constituyente hacia la Tercera República. Mociones todas ellas que veremos un poquito más adelante en los próximos minutos del berrión de nuestro magazine. Tenemos más cuestiones. La igualdad entre mujeres y hombres, objetivo del Pacto Local de Berriozar. El pasado martes se firmó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el Pacto Local de Berriozar, mediante el que las entidades y colectivos firmantes se comprometen a impulsar medidas que fomenten la igualdad real entre hombres y mujeres, así como la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. En cuanto a fines específicos, el pacto busca sensibilizar a la población en materia de conciliación con responsabilidad y ética del cuidado, poner a las personas y a la igualdad de género en el centro de las políticas públicas, generar bienestar y calidad de vida a través del impulso del cuidado como valor social, conocer la realidad actual y sus diferencias con otros momentos históricos para adaptar, adaptar las acciones en materia de cuidado y conciliación promover en nuestro pueblo una nueva forma de gestión de los tiempos y de organización social, así como un cambio de mentalidad de la ciudadanía en materia de igualdad. También propone impulsar un reparto más equitativo del trabajo productivo de los cuidados, promover la formación de grupos de personas de Berriozar en materia de conciliación, eh, revisar, profundizar y ampliar las cláusulas de conciliación e igualdad en los convenios y contratos que se llevan a cabo desde el municipio y, por último, facilitar la conciliación de personas trabajadoras y cuidadoras a través de diferentes mecanismos y actuaciones sociales y solidarias. Firmaron el pacto el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, Ayuntamiento de Berriozar los, y los grupos municipales, Nafax, Bildu, PSN, e Izquierda, Esquerra, además de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base, la Asociación Lancho Tegui, la Asociación de Mujeres Entre Culturas, la Asociación Atenea de Mujeres por la Igualdad, el Centro de Salud y la Pima Usensi del Colegio Público Mendialdea. Por su parte, eh, UPN y Partido Popular también han mostrado su intención de adherirse a este acuerdo Escuchamos ahora a Sara Ibarriola, directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia que hablaba en estos términos el pasado martes aquí en Berriozar Por La conciliación se firma en una situación, en un sistema social, estructural, patriarcal, desigual, eh, discriminatorio eh, que tiene diferentes manifestaciones a desigualdad y discriminación histórica. Una de ellas tiene que ver con la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Hace muy poquito, unos días, hubo un incidente de estas características en Burlada, que, eh, pese a que cada vez haya más medidas, más políticas, nos pone o, o nos abre bien los ojos sobre la necesidad de intervenir ante esta situación tan, tan compleja, la violencia contra las mujeres, pero que también tiene otras manifestaciones. Y otras de ellas tiene que ver con la desigual y jerárquica distribución, visibilidad y reconocimiento de los trabajos, de los tiempos y de los espacios de mujeres y de hombres. Algo que conocemos como la falta de conciliación, a mí me gusta más hablar, como la necesaria corresponsabilidad de mujeres, hombres, entidades, asociaciones, eh, instituciones… Eh, en el cuidado, la necesaria corresponsabilidad en este proceso tan, tan complejo y, y tan maravilloso, por otro lado. Y todo ese trabajo tiene que, da, tiene que ver con dar valor al cuidado, con poner en el centro de nuestras vidas, de nuestras agendas, la importancia del cuidado, de la ética del cuidado, del cuidado de, a, a otras personas perdón, y del cuidado a cada persona. Y esa es parte de la esencia del Pacto Local por la Conciliación, de esa filosofía a la que me refería. <risa> Y en estas fechas tenemos que hablar, como no, de Navidades y de Olencero, que llegará mañana a Berriozar. Mañana 24 de diciembre a las 6 de la tarde se dará comienzo al desfile de Olenchero en la plaza Lancheluse, donde se le dará la bienvenida al carbonero y eh, desde la avenida de Berriozar se cantará la canción de Olenchero y o sea, tenemos el recorrido ya por donde discurrirá este desfile y será la calle Lancheluse, eh, Oerrota, Sorchico, eh, Calle Articavide, Ausalor, eh, Burúa, Arantzazu, Iruñalde, Artecale, San Agustín y Parque Illargui. Ese será pues el recorrido del desfile de Olencero. Posteriormente eh, tendrá lugar el saludo del Olencero y un lunch eh, tras el que Olencero recibirá a todos los niños y niñas de Berriozar. Desde la organización de Zulo Alay, el CARTEA se recomienda ir vestidos de baserritarias, ir vestidos de caseros y caseras eh, para... Bueno, hacer el evento mucho más eh, vistoso y mucho más atractivo. y si hablamos de Olenchero no podemos dejar de mencionar el premio BKE al mejor Olenchero en el Balcón un premio organizado por Berriozar Quirol El Carteán eh, que consiste en decorar el balcón de casa con Olenchero el eh, premio será al mejor Olenchero que esté decorando el balcón de una vivienda y la, el plazo para apuntarse está abierto hasta el 31 de diciembre, para hacerlo hay que enviar un email a punto .com, com indicando nombre y dirección. El premio son 100 euros en productos de comercios de Berriozar y el premio se entregará el próximo 4 de enero. Recordamos asimismo que el Ayuntamiento ha hecho públicas ya las actividades culturales para Navidad, comentábamos ya el desfile de Olentero, aunque tenemos que mencionar también que el día 26 es San Esteban y habrá un amplio programa festivo. A las 12 habrá misa con la coral El Carrequín y, a continuación, baile de los mayordomos, torrijas y bailes de Chorizuri, de los grupos Chorizuri y Ullargui. A las 6 de la tarde, concierto de la banda de música de Berriozar en la Escuela Men día ...y con entrada gratuita y a las 8 de la tarde partidos de pelota en el frontón del Polideportivo y la entrada cuesta 3 euros. El día 27 de diciembre a las 6 de la tarde habrá una actividad infantil en castellano a cargo del grupo Humo con la obra El Caballero Grifo Roto en la ludoteca y con entrada gratuita mientras que a las 7 de la tarde habrá una conferencia en Euskera Agosti Shao y el Renacimiento Vasco de Xavier Zabalza eso tendrá lugar en el Culturgune a cargo de Zorrio Kataldea. Y para terminar este bloque informativo recordar que eh, hoy mismo eh, comienza la primera fase del torneo interescolar organizado por Osasuna y en el que participan dos equipos de Berriozar, el Mendialdea 1 eh, de la línea de Castellano y el Mendialdea 2 de la línea en Euskera. Precisamente será el Mendialdea 2 de hecho será en breves minutos el que, que dé comienzo a esta primera fase del campeonato eh, enfrentándose a al colegio Hijas de Jesús a las 10 de la mañana eh, de, de hoy, mientras que mañana sábado hará lo propio el Mendialdea 1 a las 10 de la mañana contra el Pachila Reynzar. Nosotros ahora escuchamos un poquito de música y volvemos enseguida con los momentos más interesantes con lo que dio de sí el pleno del pasado miércoles.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 Seguimos adelante en Berriosar y Ratia, en el 100.8 de FM y en eguskiplaza.net. Hablamos ya de ese pleno del pasado día 21 de diciembre, del pasado miércoles. Un pleno largo en el que destacamos eh, varias mociones. Eh, hubo 14 puntos, aunque los primeros 7, la primera mitad, eh, pasó bastante rápida. Sin apenas discusión, se aprobaron las resoluciones de alcaldía. La, se confirmó la firma del pacto local de Berriozar, que hemos comentado antes en nuestro bloque de noticias... Aunque había otros eh, puntos, como la modificación de acuerdo de pleno sobre encomiendas de gestión a entidades locales de Navarra relacionadas con el área del Euskera, la aprobación de la ampliación de plazo para la finalización de las obras de la Plaza Euskal Herria o el eh, cambio en la presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Pública Berriquilán, la nueva empresa o la nueva sociedad eh, pública que gestionará las eh, instalaciones deportivas, cuestiones todas ellas que no requirieron eh, mayor eh, debate y que. Por lo tanto, eh, las pasaremos por encima en este repaso que vamos a hacer en Berriozar y Ratiab. Iremos directamente... Al punto 8, la primera de las mociones que se presentaron el miércoles, una moción de homenaje a José Luis Campo Valle. Una moción que sirvió además eh, para nombrar a eh, este exalcalde, a este vecino de nuestra localidad, eh, nombrarlo hijo predilecto de Berriozar. Así que escuchamos a la concejala Inma del Río con esa moción de homenaje a José Luis Campo este pleno eh, con respecto a José Luis Campo, eh, que todos recordamos eh, quién fue esta persona, eh, que luego pues bueno, me, eh, me explayaré un poco en, en la persona de José Luis. Entonces, bueno, eh, traen a este, a este ayuntamiento un grupo de personas eh, amigas y cercanas a José Luis eh, esta propuesta y un posible acuerdo, si es pertinente en este pleno, nos hacen una petición, la cual el otro día, eh, la semana pasada, eh, la tratamos en Junta de Portavoces, donde estamos eh, todos los representantes o portavoces de los partidos políticos, y eh, se llegó eh, a una unanimidad con respecto a esta petición, que luego eh, paso a, a leerosla para que la conozcáis. Eh, bien, eh, todos nos acordamos de José Luis Campo, Era eh, un hombre eh, con un gran sentido del compromiso, con una dedicación activa eh, en el mundo sindical, en el mundo obrero, con una sensibilidad especial en lo social, en la vida municipal. Era un hombre que tenía muchos valores, pero uno de los valores a recalcar de, de José Luis era ese talante comunitario y de servicio al pueblo. Y a las personas. Un gran ejemplo eh, como político que fue y como vecino, pues para nosotros, políticos y políticas, ahora que estamos aquí, y vecinos y vecinas también de Berriozar. Y, y un gran ejemplo también para las futuras eh, generaciones, como persona eh, noble que fue. Bien, entonces, eh, os voy a leer la petición. Porque eh, una vez que la lea se entenderá eh, por qué se trae a este pleno y quiero que la conozcáis eh, completa. En 1975 eh, fue un colaborador del inicio del transporte eh, escolar del Colegio Mendialdea. Esto es un poco un pequeño, unas pequeñas citas cronológicas. En el 76 eh, redactó estatutos de la Asociación de Padres y la constitución de la primera asociación del Colegio Público Comarcal. En abril del 79 fue concejal del Ayuntamiento de la Cendea de Ansuén. En octubre del 79 concejal, concejante en el Consejo de Berriozar. Y en 2009, junio, eh, abandonó de la política municipal directa. O sea, durante 20 años eh, José Luis se dedicó a la política municipal y concejil. Eh, ha estado compaginando cargos de las dos instituciones, llegando a ser durante diez años alcalde de Berriozat, seis en el concejo y cuatro en el ayuntamiento. Y bueno, y después, pues colaboró hasta sus últimos días en la política eh, municipal del ayuntamiento, ayudando en urbanismos que era la materia que él más dominaba. Entonces, la propuesta eh, que se nos trae al ayuntamiento es la siguiente: tiene cuatro puntos. Primero. Solicitar, solicitar este pleno a los familiares de José Luis Que todo aquel material informativo, explicativo, documental, etcétera, Archivado en cualquier formato, papel digital, propiedad y herencia de José Luis Campovalle Que pueda ser de interés para el pueblo de Berriozar Sea cedido al municipio como patrimonio material municipal Y depositado en un lugar público O sea, que puede ser el archivo de este ayuntamiento para que pueda ser materia de estudio y consulta para la ciudadanía de Berriozar, que así lo desee. Punto número 2. Nombrar a José Luis Campo Valle por su dilatada dedicación a las tareas comunitarias municipales de Berriozar, hijo predilecto del pueblo de Berriozar. 3. Dedicar a su memoria el parque que está entre las calles Ascatasuna y Lancheluse, denominándolo Rincón de José Luis Campo. José Luis Campo Arén Lecúa Cutuna con señalizaciones de ese recuerdo en farolas acordes con el entorno apacible y ecológico del lugar y cuatro, realizar el 26 de marzo de 2012 un acto oficial municipal en el primer aniversario de su fallecimiento en recuerdo y memoria a su persona en dicho lugar y desarrollar, lo, y desarrollar lo anteriormente acordado Pues esta es la petición que nos hace este grupo cercano a José Luis Que ya os digo que en Junta de Portavoces se eh, eh, apoyó por unanimidad y ahora pues se eh, tiene que ratificar en pleno. Esa fue la primera moción del día, una moción que contó con el respaldo de todos los grupos políticos. Todos respaldaron la moción. Eh, los concejales de Bildu e Izquierda Esquerra destacaron que Campo fue un trabajador infatigable por Berriozar y subrayaron su carácter netamente de izquierdas. UPN, PSN y PP, por su parte, también apoyaron la moción y recordaron con cariño la figura del exalcalde a pesar de las discrepancias políticas. Y, por último, el alcalde Xavi Lassa afirmó que para él... José Luis Campo fue todo un maestro. Pero en el pleno de ayer, eh, retransmitido en directo por eguzkiplaza.net, eh, también se debatieron eh, otras mociones que no tuvieron la misma unanimidad. Así se aprobó una enmienda de izquierda-esquerra en la que se solicita una revisión de la política penitenciaria para que se garanticen los derechos de los presos y presas vascas. Esta enmienda sustituía a otra moción de Bildu y se trataba del texto original acordado por Navai, Bildu e Izquierda Esquerra en el Parlamento de Navarra. Por ello, el texto concitó el el apoyo de estos tres grupos, de Navay, de Bildu y de Izquierda Esquerra. Eh, por su parte, el, per, el Partido Socialista, el PSN, presentó otra enmienda de sustitución en la que se incluía una cláusula por la que las personas presas deben mostrar arrepentimiento para poder optar a beneficios penitenciarios. Eh, Olaya Agoni de Bildu, por su parte, respondió que los derechos humanos no pueden estar condicionados ya que deberían garantizarse con independencia de otras cuestiones. Escuchamos, en primer lugar, a Olaya Agoni con la moción... Originalmente presentada, escucharemos después a Laura Jiménez con la enmienda que se aprobó, la enmienda que sustituía a la original de Bildu y por último a Pilar Moreno del Partido Socialista con su propia enmienda. Eh, desgraciadamente, diferentes organismos y plataformas llevan años pidiendo garantías para los derechos de los y las presas políticas. Llevan años denunciando las graves consecuencias que suben las familias a consecuencia de las medidas penitenciarias. Y llevan años también exigiendo a los Estados que cumplan sus legislaciones. Esta constante vulneración de derechos, así como la arbitrariedad con la que se crean y aplican los regímenes penitenciarios, es más absurda si cabe en este nuevo escenario político en que nos encontramos. Siguiendo la hoja de ruta del acuerdo de Guernica, verificada en Ayete por la Comunidad Internacional, creemos que es momento de voluntad y compromisos políticos para garantizar el respeto de los derechos de los y las presas políticas. Creemos que es una situación insostenible. Creemos que los derechos humanos nunca deberían haber estado condicionados a intereses políticos. El trato dado a los presos políticos vascos y las presas políticas vascas se ha alejado de las garantías que contempla la legislación, en función de otros objetivos políticos. Como consecuencia, la vulneración de derechos fundamentales ha sido una constante a lo largo de estos años. Endurecimiento de penas, recortes en las condiciones de vida, imposibilidad legal de acceder a la libertad condicional, la conocida por todos doctrina parod y la sangrante dispersión. En cuanto a esta última medida, la dispersión, queríamos dejar bien claro que el balance de estas dos décadas es dramático. Además de las personas fallecidas que ascienden a 16 a día de hoy, se contabilizan un total de 267 accidentes de tráfico de familiares y llegados en las carreteras de ambos estados, como consecuencia de las cuales más de un centenar han resultado con heridas de cierta consideración. Esta medida supone un castigo añadido a las familias. En cuanto a los datos, a los datos económicos, las pérdidas materiales, económicas y consecuencias derivadas de ello en el ámbito laboral son incalculables. Por poneros un ejemplo, en gastos derivados del kilometraje semanal que cada familia tiene que asumir, sale una media de 1.637,75 euros mensuales por familia. Y eso hace un total de 14.700.450,96 anuales entre todas las familias. Otra medida que creemos que es insostenible a día de hoy es la de la prisión preventiva. Muchísima gente que después de ser detenida, y muchos de ellos únicamente con declaraciones policiales como prueba en su contra, permanecen en prisión hasta cuatro años espera de juicio, para, de ser, para después muchos de ellos ser puestos en libertad sin cargos. Durante ese tiempo han padecido, al igual que el resto eh, del colectivo, las medidas especiales antes que comentadas, y por lo tanto sufrido todas las consecuencias derivadas de ellas. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Y más allá todavía, ¿quién va a devolver esos años de vida a estas personas? Estos casos no son excepcionales, por desgracia. Forman parte de la estrategia de desgaste que una y otra vez queremos denunciar. Por acabar un poco y hacer un mapa general en lo que respecta a Navarra, sería el siguiente. Ahora mismo en Navarra eh, hay un total de 104 presos encarcelados en prisiones. 50 de ellos se encuentran en prisión preventiva, casi el 50%, y todas ellas a cientos de kilómetros de sus casas, concretamente de los eh, 104, 33 navarros y navarras a más de 800 kilómetros y 7 de ellos a más de 1.000. Respecto a las condenas, decillos de ellos cumplen cadena perpetua, 7 han cumplido integral su condena y todavía permanecen encerrados y 9 han cumplido las tres cuartas partes de la condena y se les niega la libertad condicional. ¿Hasta cuándo esta constante vulneración de derechos? ¿No somos acaso todas las personas iguales en obligaciones y derechos? Sí, bueno, Izquierda Esquerra lo que trae hoy a este pleno es el, el acuerdo que ha sido aprobado por mesa y junta de portavoces en el Parlamento de Navarra. Ha conseguido una mayoría de votos en esta mesa y junta y ha sido apoyado por, eh, por PSN, Navai, Bildu e Izquierda Esquerra. Eh, traemos el texto que se, que se, se, se, se debatió y se, y se aprobó en esta mesa y junta y solo decir que no se trata solamente de una cuestión humanitaria sino también tiene mucho que ver con facilitar la inserción social de las presas y presos por, por delitos de terrorismo o por otros delitos al ¿no? que estén cerca de sus familias y cerca de sus casas yo me voy a limitar a, a leer el texto El Ayuntamiento de Berriozar, tras el anuncio del fin de las acciones terroristas por parte de ETA y en el convencimiento de la necesaria irreversibilidad de dicho anuncio, manifiesta su posición favorable a que se flexibilice la política penitenciaria en el sentido de que las personas condenadas por delitos terroristas cumplan su condena en centros penitenciarios cercanos a sus lugares de origen o residencia y, asimismo, que se considere dentro de la legislación penitenciaria las situaciones de enfermedades graves y otras medidas que incidan en citada flexibilización. Bueno, decir que como PSN sí que tiene razón eh es que de izquierda, pero sí que ellos sí que no comentan el tema de la previa solicitud al respecto con el arrepentimiento de estos de estas personas, ¿no? Entonces, por eso no, no es la misma. Entonces, eh, lo que queremos decir es que tras la declaración de la banda terrorista ETA de poner fin a, su, a sus actuaciones violentas que los socialistas recibimos con la esperanza de la irreversibilidad de dicho anuncio y la demanda de la disolución aquella, nos parece más, más necesario que nunca seguir apostando por la palabra el, el debate político como único y exclusivo método de defensa de las ideas. La actividad terrorista ha supuesto el innecesario sufrimiento de muchas víctimas, un sinfín de daños materiales y una irreparable pérdida de vidas humanas. La desaparición de la violencia terrorista que entendemos como un triunfo de la democracia debe abrir un escenario futuro de convivencia y libertad definitiva. La propuesta de declaración institucional de Bildu, en nuestra opinión, no relata acertadamente la actual situación. No hace mención a la necesidad de que el anunciado fin de la violencia sea irreversible. Y tampoco considera la necesidad de que las víctimas de las actuaciones terroristas reciban la consideración que merecen. Ni se refiere a que quienes están condenados por actos terroristas se retacten o pidan perdón por sus actuaciones. Bien, como hemos comentado, al final salió adelante la enmienda presentada por Izquierda Esquerra, ya que, según el reglamento, primero se votan las enmiendas uh, y, en el caso de que alguna salga aprobada, ya no se vota eh, la moción. En primer lugar, se votó la enmienda de Izquierda Esquerra y, al salir adelante, no se votaron las demás. Así que, esa fue la que prosperó. Eh, en la sesión también salió adelante una moción de... Eh, Unidad Cívica Navarra por la República, cuyos representantes habían acudido al Ayuntamiento para presenciar el Pleno, en la que se declara agotado el modelo de Estado actual y se acuerda impulsar un, un proceso constituyente hacia la Tercera República. Escuchamos en primer lugar al alcalde Xavi Lassa leyendo esa moción y esos puntos de acuerdo eh, presentados por Unidad Cívica Navarra por la República. En primer lugar, impulsar un proceso constituyente hacia la República y utilizando todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la Constitución Española en sus artículos del 166 al 169. En segundo lugar, hacer llegar la presente iniciativa a las Cortes Generales, a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, así como a la Unión Europea y a la Comunidad Internacional para su reconocimiento y estudio, para que transcurra por los cauces democráticos y para que se hagan eco las instituciones constitucionalmente competentes. Tercero, declaramos agotado el modelo de Estado actual y llamamos a la ciudadanía a demandar la reforma de la Constitución y la convocatoria de un referéndum donde sean los ciudadanos, los ciudadanos y las ciudadanas los y las que decidan con votos democráticos la forma de Estado que prefieren para el Estado español. Cuarto, hacer llegar este, el acuerdo presente a los medios de comunicación de Navarra y de ámbito estatal. Bildu, Nafarroba Izquierda Esquerra votaron a favor de esta moción eh, no así UPN, PSN y PP que votaron en contra eh, escucharemos la postura de Laura Jiménez de Izquierda Esquerra en su defensa de esta moción Yo soy miembro, de, estoy afiliada a una formación política que se declara republicana Soy concejala de una coalición electoral que también se declara republicana y, como no, yo me siento republicana. Considero que los ideales y los valores en los que se inspiró la Segunda República Española, como son los ideales de, la justi de justicia social, de libertad, de igualdad, de fraternidad, de solidaridad, hoy, en una sociedad como la nuestra, son más necesarios que nunca. Eh, la Segunda República Española estuvo, eh, estuvo basada en los derechos de la ciudadanía, en la puesta en marcha de la participación real de los ciudadanos y ciudadanas, en la construcción de un verdadero Estado social y democrático, eh, y entre esos principios tenía el tener unos servicios públicos, de calidad y universales para el conjunto de, de la población y, en definitiva, lo que constituía, lo que era esta Segunda República o lo que venía, uno de sus, de sus valores fundamentales era el de la radicalidad democrática. Eh, los republicanos y las republicanas hoy denunciamos eh, que se nos ha impuesto un modelo de Estado. El de la monarquía, que como bien dice la moción en su exposición de motivos, de, si, en su exposición de motivos, ha sido un modelo, es un modelo heredero de la dictadura del general Franco y que eh, se nos ha negado la posibilidad de, de poder decidir qué modelo de Estado queremos para España. Eh, Queremos, los republicanos y republicanas, que la ciudadanía tenga la opción de la posibilidad de elegir, y creemos que el Estado federal, re, eh, eh, republicano y solidario es el mejor sistema de gobierno para afrontar los graves problemas sociales y económicos que estamos sufriendo el conjunto de la población. Los 25 años que ha cumplido la ley foral del Vascuencia fue, fue, fueron otro de los temas a debate gracias a una moción de Bildu en la que se exigía que se tramiten los procedimientos necesarios para que se supere la discriminación establecida en la ley, por la que muchos euskaldunes no pueden vivir en euskera ni pueden educar a sus hijas e hijos en esta lengua, según precisó Olaya Goñi. Vamos a escuchar el, en palabras de la propia Olaya Goñi, esa ...mozion que recibió los votos de Bildu, Bai e Izquierda Esquerra... ...y la abstención del resto de grupos. Kaixo, Berriere. Bueno, ik zou ik leiden dat dat de mozio hau euskera... ...de finitze hau de ITA... ...baan ja, bueno, pues... ...el sinies coadenes va a betibezalarderas en Godugu. Bueno, decía que me gustaría... ...por el tema que, que es haber podido defender... la La moción en euskera, pero bueno, pues por adelantar y como no es posible, pues lo, hacemos, lo haré en castellano como siempre. Leeré la moción y luego defenderé un poquito ella. Todas las personas, lenguas y culturas son iguales en dignidad y derechos. Así lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Todas las comunidades lingüísticas necesitan una situación de igualdad en su estatus y medios suficientes para que en su territorio puedan asegurar su continuidad en generaciones futuras. Eso no se cumple en Navarra respecto a la euskera. Tanto la legislación general del Estado español como la ley foral 18-1986 del Vascuence ponen impedimentos para que los y las ciudadanas puedan vivir en euskera. Muchos son los impedimentos que se pueden citar, pero valga como ejemplo que en una gran parte de Navarra los padres y madres no pueden elegir en su localidad la educación en euskera para sus hijos e hijas. Para la ley, las personas ciudadanas no son iguales según donde vivan y eso, no es socioling, socioling, y eso no es democrático. Debemos mirar hacia adelante y superar las desigualdades legales y sociolingüísticas entre comunidades lingüísticas. Para ello, las instituciones tenemos mucho que decir y que hacer. Pero también queremos implicar a la ciudadanía para que, como ha hecho hasta ahora, demuestre su, su voluntad de vivir en euskera, ya que ello es necesario para llevar a buen término el proceso de normalización. Para poder llevar a la práctica lo expuesto, el ayuntamiento de realizar acuerda los siguientes compromisos. Exigir que se tramiten los procedimientos administrativos y legales necesarios para que se supere la discriminación establecida en la Ley Foral 18 1986 del Vascuence. Ofrecer también, punto 2, en euskera todos los servicios públicos que atienden a la población. Para ello, tomar las medidas necesarias en su funcionamiento interno, en el ámbito de las y los trabajadores y en general, en los procedimientos administrati administrativos que son de su competencia. Tercero, trabajar para garantizar los derechos individuales y colectivos de la comunidad de euskaldum del municipio. Para ello se compromete a desarrollar y ayudar los trabajos que tengan como objetivo el derecho a vivir en euskera. Como decimos, esa moción presentada por Bildu recibió los votos de su propio grupo, de Bildu, de Nafarroabay y de Izquierda Izquierda, y la abstención del resto de grupos de PSN, UPN y Partido Popular. Se, a, después de, de la intervención de Olaya Agoni y del posterior debate y votación se presentó otra moción sobre la renta básica, en este caso defendida por el alcalde Xavier Lassa. El gobierno de Navarra ha presentado eh, al, al Parlamento una propuesta de modificación de la Ley de Renta Básica, que a partir de su aprobación se llamará eh, Renta, o sea, Ley sobre la Renta de la Inclusión Social. Es una, una reforma legal que se enmarca dentro de la nueva política económica que eh, se propugna a nivel estatal y desde luego a nivel europeo desde la propia Bruselas y desde Madrid. Eh, supone el doblegamiento ante la nueva premisa de intentar no gastar dinero público o gastar lo menos posible. Estamos en una crisis y la opción que plantean los economistas europeos y también los estatales es que la fórmula para conseguir salir de la crisis es el ahorro del gasto público, la contención del déficit. Contrasta esto, contrasta esto con lo que ocurría hace dos años Donde la política del gobierno español, por ejemplo, era la contraria La de fomentar el gasto público en obras para generar empleo Todos somos testigos de lo que fueron los planes E Y de lo que generó de empleo ¿no? en aquella época Pero ahora parece que la cuestión del, de la generación de empleo Y eh, del gasto público precisamente para reactivar la economía Ha pasado a un segundo plano y la nueva premisa económica es la contención del déficit. Y fruto de esa contención del déficit se está llegando a un nivel cuyo mm, eh, valor simbólico más grave alcanza la reforma de esta ley. Porque supone que derechos fundamentales sean restringidos y sometidos a la premisa del control del gasto público. Eh, una sociedad que se basa en criterios de justicia social, tiene que poner siempre sobre la mesa que los derechos fundamentales de la persona son intocables. Y dentro de los derechos fundamentales de la persona está el derecho a la vivienda, el derecho a la, a la alimentación, el derecho al mantenimiento de la familia. Todos esos derechos, eh, nuestra sociedad, no los garantiza en primera instancia el Estado, sino que es cada persona, cada unidad familiar, quien... Trabaja por conseguirlos y para ello pues, eh, tiene un empleo laboral que le produce los ingresos para poder llevar a cabo Tanto el pago de la vivienda como, la man como el mantenimiento de la familia, como la manutención Ocurre que hay personas que en situaciones de crisis se quedan fuera del mercado laboral Ocurre que esas personas se quedan sin viviendas en Berriozar, el otro día conocimos el dato de que cuatro, personas, de que cuatro familias van a ser desahuciadas. ¿m? Desahuciadas, porque no pueden pagar a los bancos los créditos hipotecarios que solicitaron en su día, cuando tenían trabajo. Y ahora no tienen. Esas personas son carne de marginación. Hoy, no sé si alguien ha pasado por la calle eh, Don, Dona María por la mañana, pero había unas colas... Impresionantes, desde las 8 de la mañana, de gente que necesitaba alimentos. Hay gente que vive mal, que no tiene derechos básicos. Y esos derechos básicos están por encima de cualquier ley económica. Y sin embargo, nos están intentando vender lo, lo contrario. Y nos plantean la aprobación de una ley que va a restringir el número de personas con derecho al cobro de la renta básica. Este punto, así como el siguiente, en el orden del día, tuvieron una fuerte polémica entre los, el equipo de gobierno, Nafarroa y Bildu, eh, por un lado, junto con eh, Izquierda Esquerra, y por otro, el Partido Socialista y UPN, que, como sabemos, eh, son, forman parte o conforman el Gobierno de Navarra. Sin embargo, tanto esta moción eh, presentada por eh, Nafarroa Bay sobre la renta básica como la siguiente en la que se insta a tomar las medidas necesarias para mantener la compatibilidad de las ayudas a la dependencia previas al Decreto Ley Foral 1.201 fueron aprobadas con los votos de Nafarroa Bay, Bildu y Izquierda Esquerra. Y con ello llegamos al final del pleno, al turno de ruegos y preguntas, donde nos encontramos con una sorpresa, donde nos encontramos con una intervención inesperada que escuchamos a continuación. Con respecto al tema del euskera, el eh, euskera no es de los navarros ni de los vascos, el euskera es de quien quiera estudiarlo y hablarlo, o sea, de la humanidad en concreto. De hecho, yo reto a la concejala de educación, mi hijo, el año pasado, el anterior, el anterior, sobresaliente en Euskera. Pero ¿de qué manera? No, no. Las calificaciones, las notas, sabemos todos lo de que los que van a la colegio día, de vienen detalladas, expresión oral, expresión escrita, o sea, todo sobresaliente. Llega a la nota final, notable. ¿De qué forma consigo sobresaliente? ...teniendo que ir... ...a pelear... ...con los profesores de Euskera... ...¿por qué? ...de hecho... ...de hecho... ...el boletín de notas... ...lo tengo en casa... ...lo que pasa es que bueno... No, ...no lo he traído... ...lengua castellana... ...matemáticas... Eh, ...conocimiento del medio... ...inglés... ...no sobresaliente... ...excelente... ...llega el apartado de Euskera... notable. ...pero es que en todo... Sobresaliente. Presión escrita, oral. Pero es que llegamos, llegamos y la explicación que se me da es que es por la falta de asistencia. O sea, si es excelente en todo, por la falta de asistencia, es por lo que no tienes... No, es que además me lo ponen en el boletín. O sea, esta nota no es sobresaliente por la falta de asistencia. Si mi hijo lo único que ha tenido ha sido una gripe de una semana. O sea, quiero deciros... Quiero deciros que ya la docencia, la docencia, ya pone impedimento a los buenos alumnos que estudian euskera. Y te reto, te reto a que el día que yo vaya a hablar con este profesor, porque es nuevo, porque este año se lo han cambiado, vengas conmigo y que tú, delante tuya, veas la explicación que me da. Bueno, pues ya vemos que los plenos sirven para todo, hasta para quejarse por las notas de nuestros hijos e hijas, eh, esa era la nota divertida del, de la jornada, de una jornada por otra parte bastante ardua, bastante... Eh, bueno, que, que duró bastante Y de hecho mmm, las personas que estábamos allí Tuvimos que eh, aguantar más de tres horas y media En el, en el ayuntamiento eh, Para tratar todos los temas que, que había que tratar Aunque ahí seguiremos al pie del cañón También el mes que viene Y siempre que se convoque un pleno extraordinario O eh, un pleno ordinario como era esta ocasión Y aunque nos hemos pasado un poquito del, del tiempo, de nuestra, de nuestra hora, queremos eh, brevemente y lo más rápido posible hablar con Rafa Iso, que está ya aquí y nos va a dar su recomendación literaria. nosotros a Rafa Iso para comentarnos, eh, para recomendarnos, mejor dicho, un libro y creo que esta vez eh, trae bajo el brazo eh, un ejemplar de literatura infantil. ¿No es así, Rafa? Así es. Eh, en este caso, de dos autores, no sé si franceses o belgas, por el nombre, me parece que son eh, fr francófonos, por lo menos. Sí, ¿no? sí, son francófonos. La verdad que tampoco sabría decir si son franceses o pueden ser belgas balones, pero bueno, sí que son francófonos, son uh -huh. dos autores de literatura infantil, y el libro del que vamos a hablar se titula 365 pingüinos y está publicado por la editorial Coquinos, una uh -huh. editorial especializada en literatura infantil de, de calidad. Uh -huh. ¿Qué nos cuenta 365 pingüinos? Bueno, 365 pingüinos tiene un, un argumento un tanto disparatado, porque es que es un mensajero que llega a una casa y trae una familia de, de pingüinos, abren el paquete y eso, salen los pingüinos, pero es que al día siguiente llega otro pingüino, y al tercero otro, y al cuarto otro más, y así, un día tras otro, y hasta que la, llena, la casa se llena de, de pingüinos. Uh -huh a los dos meses ya no hay quien soporte tanto pingüino sobre suelto para la casa porque crea un desbarajuste total de suciedad de comida y la familia no sabe muy bien muy bien qué hacer y más cuando ya llegan a los 365 pingüinos uh -huh. al final no voy a contar todo pero bueno al final la cosa se soluciona cuando llega el tío ecologista de la familia un tal Víctor Emilio que da las explicaciones oportunas de, de por qué han llegado tantos pingüinos allí. Bueno, pues esperaremos a leerlo para resolver el, el misterio, sí, pero cuéntame, sí, dime. Sí, es un libro, eh, aunque sea un libro infantil, es un libro que los mayores también lo van a disfrutar. Es un libro de formato muy grande, tiene 35 centímetros, está dibujado a tres... A tres colores nada más, y es un libro además con un humor absurdo. Tiene mensaje, pero no es de estos mensajes ecologistas explícitos, cargantes. Yeah. Y también es muy, muy útil para enseñar a, la, a los niños a, a contar. Por lo tanto, es, un, es de esa literatura infantil que los adultos también podremos leer y poder, le podremos encontrar un atractivo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, yo lo he leído, la verdad, y no se me ha dado a leer literatura infantil. La verdad, que el libro es una maravilla, encantador para leerlo en familia, uno solo, con tu hijo, pero es, la verdad que el libro es muy, muy recomendable. Uh -huh. Perfecto, muy bien, eh, pues eh, nos quedamos con, con eso, con esa recomendación de un eh, libro infantil, 365 Pingüinos, de Jean-Luc Fromental y Joel Holibet, eh, y editado por la editorial Coquinos, eh, es Casco, Rafa Iso, y hasta la semana que viene. Vale, va, Agur. Y mucho me temo que a vosotros, a todos nuestros oyentes, también tendremos que decirles agur hasta la semana que viene. Recordaros que el lunes no estaremos aquí. El lunes es, es fiesta aquí en Berriozar, es San Esteban. Pero que volveremos el miércoles, como siempre, de 9 a 10 de la mañana. ¡Ahor Hondo ¡Ondo y Billy, ¡Chincho! ¡Aquizán! ¡Agur!